Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender el origen de todo lo que existe. ¿Qué había antes del universo? ¿Qué fuerza creó la realidad que habitamos? Las religiones nos hablan de un creador, pero pocos se atreven a cuestionar si ese dios es realmente el origen de todo o solo una sombra de algo más vasto. En el corazón del cosmos yace un misterio que desafía nuestra comprensión, la fuente original. La fuente original no es un dios en el sentido tradicional. No es una figura antropomórfica ni un ser que emita juicios. Es el núcleo de toda existencia, el lugar donde la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción convergen en equilibrio perfecto. Sin embargo, este conocimiento ha sido ocultado por siglos, enterrado bajo narrativas diseñadas para mantenernos en la ignorancia. Maestros espirituales como Jesús dejaron pistas sobre esta fuente en sus enseñanzas. En textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, Jesús habla de una conexión directa con una divinidad que trasciende al Creador del mundo material. ¿Por qué estas palabras fueron censuradas? ¿Qué temen las instituciones religiosas, que descubrimos al reconectarnos con esta fuente primordial? Hoy, exploramos la naturaleza de la fuente original, Su relación con el universo y como todo lo que conocemos, incluso el mal y el sufrimiento, emana de esta energía infinita. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido. Imagina un estado donde no existe ni tiempo ni espacio, un lugar donde toda energía coexiste en armonía absoluta. Ese es el dominio de la fuente original, el principio que dio lugar al universo y todas las formas de vida. Esta energía infinita y eterna no distingue entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, todo es parte de su naturaleza indivisible. Según tradiciones esotéricas, antes de la creación, todo era pleroma, una plenitud inquebrantable que contenía la totalidad del ser. Pero la fuente, en su infinita potencia, comenzó a manifestarse. En este proceso, surgieron las polaridades, la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Esta dualidad no es una contradicción, sino una expresión necesaria para que el universo pueda existir. La fuente original no emite juicios. Todo lo que conocemos, desde las estrellas hasta los pensamientos más oscuros de la humanidad, es una manifestación de su energía. Sin embargo, al expandirse, esta energía infinita comenzó a fragmentarse, Y en esa fragmentación nació la ilusión de separación. Esta desconexión es la raíz de todos los conflictos humanos. Al olvidar nuestra conexión con la fuente, caemos en el sufrimiento, la ignorancia y el miedo. Pero esta separación es sólo una ilusión. La fuente nunca nos ha abandonado, somos nosotros quienes hemos olvidado cómo volver a ella. los mayores enigmas de la fuente original es que no sólo contiene la luz divina, sino también la oscuridad primordial. Este equilibrio desafía las narrativas religiosas tradicionales, que intentan separar el bien del mal. Para la fuente, no hay contradicción, ambas fuerzas son necesarias para el equilibrio del universo. La oscuridad no es maldad, es el espacio donde ocurre la creación. Es el terreno fértil donde las ideas, Los mundos y las almas toman forma. La luz, por su parte, ilumina este proceso, revelando el potencial oculto en las sombras. Esta dualidad es el motor de la existencia, una danza eterna entre opuestos que permite que el universo evolucione. Los gnósticos entendieron este equilibrio y lo representaron a través de Sofía, una emanación de la fuente. Sofía, en su búsqueda por crear, dio lugar al demiurgo, un ser que refleja la energía fragmentada de la fuente. Este acto no fue un error, sino una expresión de la polaridad inherente a la existencia. Sin embargo, las religiones modernas han demonizado la oscuridad, venerando únicamente la luz. Esta fragmentación nos ha llevado a temer una parte esencial de nuestra propia naturaleza, manteniéndonos alejados de la comprensión total de la realidad. En el proceso de expansión de la fuente original, ciertas partes de su energía comenzaron a desconectarse del equilibrio inicial. Estas fragmentaciones dieron lugar a entidades autónomas, como el demiurgo, quien es visto por los gnósticos como el creador del mundo material. El demiurgo no es una entidad malvada en esencia, sino una manifestación de la energía de la fuente en su estado más limitado y egocéntrico. En su ignorancia, Este ser comenzó a creer que era el único Dios y que su creación, el mundo material, era perfecta. Sin embargo, su obra es una prisión para las almas que olvidaron su conexión con el pleroma. El mal, entonces, no es una fuerza externa, sino el resultado de la desconexión de la fuente. Al igual que el demiurgo, nosotros también hemos caído en la ilusión de separación, atrapados en un mundo donde el sufrimiento y el caos parecen inevitables. Pero incluso el mal tiene un propósito, nos desafía a buscar la verdad, a reconectar con nuestra esencia divina. ¿Es posible que nuestras sombras sean una herramienta para despertar a la luz de la fuente original? Los textos gnósticos sugieren que Jesús no vino a redimirnos de nuestros pecados, sino a revelarnos nuestra conexión con la fuente original. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, el reino de Dios está dentro de ti. Estas palabras no apuntan a un Dios externo, sino a la presencia de la fuente en cada uno de nosotros. Jesús hablaba de un camino hacia la Gnosis, un conocimiento interno que trasciende las enseñanzas religiosas tradicionales. Este mensaje fue considerado tan peligroso que las instituciones religiosas lo censuraron, Tergiversando su propósito y moldeando su figura para adaptarla a sus intereses. Al reconectar con la fuente, Jesús invitaba a las almas a trascender el mundo material y a recordar su origen divino. Sin embargo, este despertar es un proceso doloroso, que requiere confrontar nuestras sombras y abandonar las ilusiones que nos han mantenido cómodos. ¿Qué pasaría si el verdadero mensaje de Jesús no fuera de redención, sino de despertar? Tal vez, Su mayor enseñanza fue recordarnos que la fuente nunca está lejos, solo hemos olvidado cómo verla. El tiempo, tal como lo conocemos, no es más que una ilusión creada por la desconexión de la fuente original. En la dimensión del pleroma, donde todo está en equilibrio, el tiempo no existe, pasado, presente y futuro coexisten como una única totalidad. Sin embargo, al fragmentarse la energía de la fuente, surgió el concepto de tiempo, una herramienta que el demiurgo utilizó para encadenar a las almas al ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. El tiempo nos limita, nos hace temer la muerte y nos mantiene atrapados en una lucha constante por alcanzar objetivos antes de que se agote. Esta percepción lineal es un mecanismo de control que nos aleja de la verdad, el tiempo no es real es solo una herramienta del mundo material para perpetuar la ilusión de separación. El demiurgo, como arquitecto del tiempo, lo diseñó para evitar que recordemos nuestra conexión con la fuente. Cada segundo que pasa refuerza la idea de que somos seres finitos, aislados y limitados. Este concepto nos impide ver más allá del mundo material y nos mantiene atrapados en la rueda de la existencia. Sin embargo, El despertar gnóstico implica trascender esta ilusión. Al conectar con la fuente, el tiempo pierde su poder. Las almas recuerdan que son eternas, que su esencia trasciende las limitaciones del mundo físico, y que el verdadero propósito de la existencia es regresar al equilibrio perfecto del pleroma. la fuente original permitió la fragmentación, el demiurgo y el sufrimiento? Esta es una de las preguntas más inquietantes que los buscadores espirituales han enfrentado. Los gnósticos creían que, aunque la fragmentación parece un error, en realidad es parte de un plan más grande, la evolución del universo y el retorno al equilibrio. La fuente no es un dios que interviene directamente en la creación. Su energía fluye y permite que todo sea sin juzgar ni controlar. La fragmentación fue una consecuencia natural de su expansión infinita, una manera de experimentar la dualidad y el contraste. Al final, todo sufrimiento, toda ilusión, es un camino que eventualmente llevará a las almas de regreso a la fuente. El propósito del universo no es perpetuar la separación, sino recordar el equilibrio. Las sombras y las luces, el caos y la armonía, son parte de un ciclo que nos lleva a explorar nuestra propia naturaleza. La fuente no castiga ni recompensa, simplemente observa cómo sus fragmentos evolucionan, y eventualmente, regresan a su plenitud. Esta perspectiva transforma nuestra relación con el dolor y el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo, podemos entenderlo como un maestro, una herramienta que nos impulsa a buscar algo más allá del mundo material. ¿Y si cada desafío que enfrentamos es una invitación a recordar nuestra conexión con la fuente original? La fuente original no es un dios que elige bandos ni divide entre buenos y malos. Es el principio unificador, el origen de todo lo que existe, tanto lo que veneramos como lo que tememos. Esta energía eterna no está interesada en nuestras luchas humanas, porque comprende que todo lo que somos es una extensión de ella misma. Al reconectar con la fuente, descubrimos que no hay nada que temer. El mal, el sufrimiento y la muerte son ilusiones que pierden su poder cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza. Somos fragmentos de la fuente, explorando el universo en un viaje que, tarde o temprano, nos llevarán de regreso a casa. La búsqueda de la fuente no es fácil. Requiere enfrentarnos a nuestras sombras, abandonar nuestras certezas y aceptar que todo lo que conocemos puede no ser real. Pero en ese camino encontramos la libertad, la verdad y la plenitud que siempre hemos anhelado. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿y si todo lo que crees saber es una ilusión? ¿Estás dispuesto a buscar más allá de las sombras y las luces, más allá del tiempo y el espacio?